La propia motico, no, ¿no es un ochenta? No, nada, este es la, la de la última generación Ya te digo pues. El africanista burro con toda su artillería musical para ponerte a bailar Do vaso sua tinteria para ponerme a bailar. baiana. Essa valinha mamona, que jazam de novo assada. Ou Toyota Tebo, Ariuassa, trecho 4, pressing Fernando, 1032. Jazam de De acomo te quiero africanista como te quiero. Son ¿eh? africanistas los músicos y el porrastrillo. Sí si tienen música efectiva en con mucha calidad. Ni dónde se se escucha. Ponda africanista, todo, tu, tu vas guarde y la música para po Bueno, hijo, vamos con uno, vamos con uno, uno conociva, esto lo conoce cualquiera, pero este 45 es raro verlo. Vamos a ver. Es raro verlo el 45. ¿Cómo digo que siguen ustedes Un guarapito, ante ¿eh? un guarapito, un, guarapito, se, tú, ¿tú, un guarapito, oye, oye." oye.